Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. Hoy tenemos una historia muy interesante. Recuerdo cuando relaté esta historia en nuestra congregación que vinieron a verme unas personas después del mensaje para decirme que se habían olvidado que esto era parte de la historia de Elías. Y es algo aterrador pensar en lo que puede suceder en una situación en el Antiguo Testamento cuando no se está haciendo lo que Dios quiere. Veremos a Elías demostrando el apodo que se le ha dado en nuestra lección de hoy. Y este mensaje se titula, Cuando cayó fuego de nuevo. Usted querrá acompañarnos en el próximo episodio de Momento Decisivo para escuchar todo el mensaje. Por cierto, ya hemos estado estudiando la vida de Elías por todo un mes. Nos queda un mensaje más en esta serie que se titula, Carros de Fuego. Le recuerdo que usted puede encontrar la lista de todos estos mensajes en nuestra librería en línea junto con instrucciones sobre cómo puede conseguirlos. Bien, hablemos ahora de cuando cayó fuego de nuevo al continuar nuestro estudio de la vida de Elías. Cuando una nación gime bajo el peso de un dirigente político incompetente, siempre puede tener la esperanza de que algún día habrá un cambio. Prefiero, prefiero no hacer ninguna aplicación directa de esta afirmación más allá de lo que ya dije. En una democracia, el cambio por lo general llega cuando llegan las elecciones. En una monarquía, sin embargo, que es lo que se halla en gran porción del Antiguo Testamento, La muerte del gobernante provee la única oportunidad para que haya alguna esperanza, la única posibilidad de alivio. Debería ser obvio para nosotros, si hemos prestado atención con cuidado durante esta serie de mensajes, que Israel sufría bajo el gobierno de Acab, que por cierto, fue un peso para todo su pueblo y una vergüenza para Dios, siendo Acab como fue, uno de los hombres más malvados que jamás haya pisado la faz de la tierra. Como recordarán, se casó con una princesa extranjera llamada Jezabel. Auspició la adoración abierta a un dios falso llamado Baal. Durante su reinado, fue el causante de que hubiera tres años y medio de sequía. Debido al pecado del pueblo, Dios castigó a toda la nación. Es más, Acab llevó a la nación a emprender una campaña militar desastrosa contra los sirios. Pueden leerlo en Primera de Reyes 22. Finalmente... Tal como Elías dijo que sucedería, Acab fue matado en una batalla por un arquero anónimo que disparó una flecha a la aventura y que penetró por entre las junturas de la armadura de Acab Y así cayó en batalla y su perversa vida llegó a su fin. Supongo que todos en Israel lanzaron un suspiro de alivio y pensaron, por fin va a haber un cambio en nuestro gobierno y tendremos a alguien mejor que Acab. Desafortunadamente, no fue así Porque leemos al fin del primer libro de Reyes Capítulo 22 y versículo 51 Lo siguiente Jocosías, hijo de Acab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 y el pueblo pensaba que iba a haber alguna esperanza de un nuevo día para Israel, encontraron tan solo más desilusión porque Ocosías, hijo de Acá, había aprendido bien de su padre cómo conducir a la nación al mal y subió al trono. Debido a eso, Israel siguió pagando el castigo por su rebelión. Cuando llegamos al primer capítulo del segundo libro de Reyes, de inmediato, nos vemos expuestos a los problemas causados por el reinado de Ocosías. Una de las cosas que ustedes deben entender al leer la Biblia, y que no debería ser para nosotros difícil de entender, incluyendo la lectura de revistas de actualidad, es que, como seres realmente inteligentes, deberíamos aprender del pasado para no estar sentenciados a repetirlo. Sin embargo, el hombre es rebelde y voluntarioso, y muchas veces, Aun cuando las lecciones están muy cerca como lo fueron para Ocosías, no aprendemos. A veces pienso en eso al recordar a Belsasar y cómo debe haber sabido lo que sucedió durante el reinado de Nabucodonosor, cómo Dios tuvo que tratar a Nabucodonosor debido a su orgullo ostentoso que había llegado al colmo. Uno, uno debería pensar que su nieto debió haber aprendido bien cómo Dios castiga a los orgullosos. Pero Belsasar subió al trono y fue igual de malvado que Nabucodonosor. Ustedes recordarán la fiesta que dio esa noche. Fue tan ofensiva a Dios que Dios descendió en medio de la fiesta y escribió sobre la pared con el dedo de la providencia divina y le dijo, Belsasar, tu fin está cerca. Pienso lo mismo en cuanto a Cosías, hijo de Acap. Es seguro que, habiendo crecido en la casa de este hombre malvado, sabía que, Sabía lo que había sucedido en el pasado Ocosías debe haber sabido de la gran sequía Que había tenido lugar durante el reino de su padre Y con toda certeza el porqué Sabía que se debía a la idolatría Estoy seguro que Ocosías había visto E incluso estado presente en el monte Carmelo Y si no, debe haber oído los relatos de lo que sucedió Cuando Elías clamó que cayera fuego del cielo Y los profetas de Baal a quien su padre servía Habían sido derrotados Y avergonzados y luego ejecutados. Uno debería pensar que Ocosías debió haber aprendido de todo esto. Sin embargo, Ocosías reinó apenas dos años y según el pasaje del primer libro de reyes que acabamos de leer, hizo lo malo a los ojos del Señor. Es interesante, no sólo que siguió el mal que hizo su padre, sino que se menciona específicamente que también siguió los perversos caminos de su madre Jezabel. Es interesante notar que mientras Acab fue matado en la batalla, Jezabel siguió su vida envenenando la atmósfera con su perversa adoración a Baal y su ira contra Jehová. Ocosías estaba tan enamorado de este medio ambiente y por su herencia que quedó paralizado como para poder aprender de la historia. Hay tres cosas Que deberían haber captado su atención si hubiera sido una persona normal en primer lugar uno podría pensar que la trágica muerte de su padre debió haberle hecho pensar porque su padre murió exactamente como elías dijo que moriría y su muerte fue tan extraña al leer la narración de la muerte de Acab, esto esto no puede pasar por alto Recuerdo un joven que asistía a la iglesia cuando empecé el ministerio en Haddon Heights, Nueva Jersey. Era rebelde contra Dios. Sus padres le habían hablado, al igual que su pastor. Había formado una actitud de engaño al punto que nadie en realidad le creía nada. Nadie confiaba en él. Se matriculó en la Universidad Bíblica de Filadelfia. Este joven solía esperar hasta la hora de apagar las luces y luego se escurría y salía del plantel. Y se quedaba afuera toda la noche. Nadie lo sorprendió por mucho tiempo. El hombre tenía amigos y conocidos por toda la ciudad. Todos en la universidad sabían lo que hacía. Su madre y su padre oraban por él y la iglesia oraba por él. Él simplemente jugueteaba con ellos. Fingía y les hacía creer que se había arrepentido, pero en su corazón no había ni ápice de arrepentimiento. Nunca olvidaré una cierta noche. Estaba alistándome para ir a la iglesia, en donde yo servía como pastor de jóvenes. «Estaba saliendo de mi departamento con mi esposa. Vivíamos junto al templo. Mientras caminábamos, alguien vino y me dijo, «Oye, ha habido un accidente, un accidente terrible». Mencionó el nombre del joven, dijo, «Sucedió anoche». Y apenas nos acaban de dar la noticia. Este joven se había escabullido del plantel a altas horas de la noche, como de costumbre. Se había encontrado con su novia y a las tres de la mañana corrían en un automóvil deportivo yendo a alguna parte».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 Supongo que con un hombre peculiar como lo era Elías, es fácil de identificar con solo describirle. Elías no solo era conocido por la forma en que se vestía, sino que también era conocido por su furor y valentía. Como pueden ver en esta historia, fue un hombre que defendió la honra y la santidad de Dios. Como siempre, muchas gracias por su participación hoy y hasta mañana.